Silvia Magrán, buen día. Buenos días a todos los oyentes. Mira, esperemos que el tiempo nos acompañe, por eso estamos hoy en la plaza. Al verla que está tan linda y remodelada, creo conveniente que hoy se va a l a c a b o la maratón de lectura,、eh, hacerla acá. Bien, ¿cómo la plantean? Digamos, ¿Convocan a padres o a la comunidad en general? ¿Cómo la piensan plantear? No, nosotros siempre convocamos a la comunidad en general,、eh, nada más que por una cuestión de trabajos y eso y el horario, los padres、eh, son los que más se acercan, porque son los que nos acompañan con los chicos. Y este año nos lo hicimos en el jardín y siempre convocamos a otros jardines. Invitamos este año al jardín 1.19 del barrio Luján para que nos acompañen esta propuesta y colaboradores de la biblioteca Primero de Mayo y es docente. Bien, y esto continúa durante toda la jornada, ¿cómo va a ser? Toda la jornada, de 9 a 11 aproximadamente en el turno mañana y de las 14 a las 16 en el turno tarde. También contamos con el apoyo de las practicantes del Instituto del Profesorado de Educación Inicial. Que nos acompañen en las distintas estaciones. Bien, Silvia, no robamos más tiempo que d i s f r u t o la jornada. Gracias a todos y un saludo.